Muy buenos días a toda la audiencia del país. Vecinas y vecinos, integrantes de distintas cooperativas de vivienda del departamento de las h eras, se manifestaron frente al municipio reclamando por la modificación de una ordenanza que les impide avanzar con la construcción de sus casas. Estas cooperativas, como muchas tantas del país, realizan un gran esfuerzo colectivo para poder cumplir el sueño de la casa propia, y estos esfuerzos llevaron a que tengan su propia tierra, su lote. Pero la ordenanza 220-80 del municipio de Las Heras impide que se puedan construir las casas, ya que los terrenos que tienen las cooperativas, según esta ordenanza, están en una zona industrial, por lo que no se permiten los lotes menores de los mil metros. Es por eso que las cooperativas piden la rezonificación. Escuchamos a María Muñoz, integrante de la Cooperativa de la Comunidad Boliviana de Las Heras. Un papel que tienen que firmar para darnos la autorización. No estamos pidiendo nada gratis, nada gratis. Queremos solamente que nos firmen ese papel. Y si la gente del Consejo están diciendo que n o que no demuestren, ¿por qué no? La modificación de esta ordenanza permitiría que más de 300 familias comiencen a construir su casa. Pero, según nos cuenta Roberto González, integrante de la cooperativa El Héroe Anónimo, parece ser que el municipio gestiona según los intereses de algunos. También nos encontramos con que hay, están trabajando con、eh, proyectos privados, como un proyecto que se está realizando en la zona de.、Eh, En la zona de e s a la d O, por ejemplo, una, una empresa green donde van a hacer c a n c h a de golf, me han aprobado cuatro pozos de agua. O sea, para ellos sí gestionan, para los sectores populares no. Con la manifestación que realizaron los integrantes de las cooperativas en la puerta del municipio, el intendente Marcelino Iglesias de Cambiemos y también varios concejales de distintos partidos se comprometieron a recibirlos la semana que viene. Y así poder avanzar en la modificación de la ordenanza que impide se c u m p l e el sueño de la casa propia. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyun.